Eh, y evidentemente se, se nota, se nota en la calle. Eh, se forma, se crea entonces el Instituto Universitario Juan Bucetich. Se invierte en 2 millones de horas cátedra y una extensa red de centros de entrenamiento acorde a los estándares internacionales de uso racional de la fuerza y además ateniéndose a los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué? Eh, una premisa eh, peronista, digamos, la de Axel Kiseoff, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Eh, dio un fuerte mensaje para eh, aquellas protestas de estos días. Eh, la sociedad necesita que terminemos con esto, que no se puede volver a repetir. Uh -huh. eh, Fue duro. Dijo, a ver, si el reclamo es salarial, como dicen... Acá está la respuesta. Acá está la, re la respuesta a la altura de las circunstancias. Ahora, si persiste esta forma de protestar, intimidad ahí, ahí, de la manera en lo que están haciendo, evidentemente hay una, inten una intención detrás que no es netamente salarial, ¿sí? Así que a tener en vamos a ver ahora cuál es la repercusión y cuál es la decisión que toman estos grupitos que están dispersos eh, por la provincia de Buenos Aires frente a esta respuesta que brinda el gobernador Quisilo. Mhm. Uh -huh. Así es, eh, si esto es un reclamo salarial estamos dando una respuesta contundente, si no en otro caso vamos a comprender que es una cuestión política totalmente distinta y eh, agradeció los eh, la comunicación de distintos eh, referentes de la oposición pero también agradeció, eh, criticó justamente a los que no estaban en ese sentido. Estamos eh, ya mismo en comunicación con el intendente de Merlo, además presidente del Partido Justicialista bonaerense, el eh, intendente Gustavo Menéndez. Eh, intendente, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández-Elem, Lele Habitar en La Gráfica, lo saludamos. Hola, Lautaro, buenos días. Gracias por el llamado. No, está? por favor, gracias por por atender. Bueno, la, la primera impresión ante este importante anuncio de, de, de Axel Kicillof. Es un anuncio que, que trae una reivindicación histórica para la policía de la provincia de Buenos Aires, que viene a, a precisamente, creo, darle, darle justicia a una, a una fuerza que, que ha tenido muchos muchos problemas desde hace, de hace muchos años, esta equiparación Con la Policía Federal eh, es, es, es algo que, que por, por lo cual han, han soñado varias generaciones de, de policías de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que, que se ha trabajado profundamente el tema. No solamente eso, sino que viene a ser un complemento con el anuncio de inversión en seguridad más grande de los últimos 30 o 40 años que ha hecho eh, el presidente hace algunos días. Eh, así que me parece que el conflicto eh, ha quedado ha quedado atrás o por lo menos debería quedar atrás caso contrario Esto ya no sería un reclamo de recomposición salarial, sino una cosa muy distinta. Uh -huh. Buen día, Intendente. Carlos saluda a Leila Vitar. Eh, ayer el presidente Hola, también habló sobre la quita de un punto de recursos federales que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder solventar lo que va a ser ese fondo de fortalecimiento financiero y fiscal en la provincia de Buenos Aires. no eh, ¿Cómo tomo ese anuncio que entiendo va a ser muy importante para poder solventar todo lo que anunció hoy el gobernador Kicillof? Yo, yo creo que esa decisión presidencial no es en contra ni de la ciudad ni de nadie, sino que también es una reivindicación histórica de la provincia de Buenos Aires, que allá por el año promediando la década del 80 perdió 8 puntos de coparticipación que a partir de ese momento hizo que la provincia de Buenos Aires fuera inviable como gobierno y que los habitantes de la provincia de Buenos Aires fueran ciudadanos casi de segunda en comparación con la inversión de coparticipación respecto de otros distritos. Eh, esto viene a darle justicia a, a una provincia que es la provincia que más aporta a la economía del país eh, y que es la provincia que menos recibe en relación a lo que aporta. Por lo tanto, creo que también es un acto de reivindicación, ya no solo del gobierno de la provincia, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que va a beneficiar a todos por igual eh tanto a los a los distritos gobernados por el oficialismo como a los gobernados por la oposición eh, y, y creo que, que es una decisión eh, sabia del del presidente. Está marcando un camino sobre el cual va a haber que profundizar para que la provincia de Buenos Aires recupere el potencial que alguna vez tuvo, porque dicen que es una provincia rica Y uh -huh. es verdad que es una provincia rica por lo, gener por lo que genera, claro. pero es una provincia pobre por lo que recibe por habitante. Uh -huh. Así que está marcando un, un camino diferencial, eh, ya que muchos lo han intentado y no han podido. La misma gobernadora anterior, luego de la firma del pacto fiscal, eh, todos los intendentes hemos acompañado a sus presentaciones para que la provincia de Buenos Aires recupere la eh, los puntos de coparticipación, pero eso no se logró. No lo ha conseguido eh, y, y siempre se dependía de, de la discrecionalidad que pudiera tener un, un presidente respecto de la provincia de Buenos Aires girándole de fondo, que siempre son extraordinarios y, y nunca volvían al lugar donde no se deberían haber nunca que a, a, a, a los ciudadanos del, de la provincia. Uh -huh. eh, intendente, le, le pregunto por... La policía bonaerense específicamente, usted como obviamente todos los, los responsables de distrito de la provincia, eh, conviven diariamente, trabajan este con, con la policía bonaerense cómo la venían viendo en los ya no, no sé si hablar ya de los últimos años específicos sino de varios años con todo esto que señaló Kisilov con estado con un estado a veces deplorable en la infraestructura, eh está el tra cómo es el trabajo de la fuerza política del ejecutivo distrital del partido con la fuerza de seguridad, cómo se venía trabajando? No, trabajamos codo a codo, tengo un profundo respeto por la por la institución de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de hecho, eh, en Merlo, en desigualdad de condiciones, Merlo es el distrito que menos cantidad de policía tiene por habitante de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, es parte también de este programa que que debería reivindicar en ese aspecto a los distritos que fueron quedando más atrasados en cuanto a la incorporación de fuerza policial. Eh, tengo un sumo respeto porque... Eh, se dividen y se multiplican eh, aún con la falta de personal para tratar de dar respuesta y obviamente que no alcanza porque tengo 143 policías por turno para cuidar a 700.000 habitantes distribuidos en 23.000 cuadras pobladas claro. y un poco más de 18.000 cuadras de zona rural. Eh, eh, con 30 eh, cuadrículas que son enormes, que son gigantescas, y que son muy difíciles de patrullar con 29 patrulleros como teníamos para el patrullaje de esas 30 eh, de esas 30 cuadrículas, así que eh, tengo un respeto profundo por el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, mucho más por por por el trabajo en en Merlo que que han que han hecho eh, verdaderamente un montón de de de desjuiciamientos, eh, han esclarecido un montón de hechos. Nosotros hemos invertido mucho también como municipio si bien la responsabilidad de la seguridad requiere sobre la provincia, y los intendentes no tenemos ni jurisdicción ni competencia sobre el tema de seguridad, es mucho lo que aportamos y mucho lo que invertimos para ayudar al gobernador y ayudar a la policía de la provincia de Buenos Aires eh, a que trabajen un poco mejor. Lógicamente, no le da la espalda a los municipios para solucionar las cuestiones de fondo que viene a solucionar esta intervención del presidente de todos los argentinos con él. Con el anuncio del plan de seguridad de hace algunos días, complementado con el anuncio de ayer de ese punto de coparticipación que le da la posibilidad, a través de este fondo, a la, a la provincia de Buenos Aires, de poder solucionar, entre otras cosas, este este justo reclamo de la... De la policía uh -huh. eh, por último gustavo agrade agradeciendo, agradeciendo su tiempo eh, con las protestas que vimos en estos días e incluso estoy viendo que hay algunas que, que se mantienen eh, hoy hoy mismo con, con este anuncio y todo y, y el anuncio de ayer eh, entienden que hay algo más detrás de estas protestas que hubo alguna intencionalidad mayor de algunos sectores Yo creo que la forma elegida para la protesta deslegitima un reclamo justo. Uh -huh. eh, estamos viendo imágenes que son incompatibles con la convivencia democrática. Eh, la irrupción en horas de la noche, en la casa donde el gobernador convive con sus hijos, su esposa, su familia. Eh, o ver ayer rodeada la quinta presidencial por móviles que no son artículos eh, personales de los policías, sino que son de nuestros vecinos y que vayan a protestar armados, eh, creo que eso es inadmisible e inaceptable para este momento de la Argentina. Y creo que si luego estos anuncios aún queda algún, eh, algún grupo minoritario que esté protestando, creo que ahí eh, se está tratando de que ver con la reivindicación salarial, sino con cuestiones que nos retrotraen a épocas muy oscuras de la República Argentina y que eso no se puede permitir. Las imágenes que vimos ayer, cuando en la puerta de la quinta presidencial de Olivo sale el secretario general de la presidencia, uh -huh. junto con el vocero presidencial, a poder eh, charlar con quienes se manifestaban ahí eh, y que recibieron una, una respuesta... Eh, bastante agresiva, pidiendo que salga el presidente, que ponga el presidente arriba de la mesa no sé qué qué producto, me parece que es inaceptable. Uh -huh. y, y seguramente las autoridades policiales verán cómo se resuelve ese tipo de situaciones que nada tienen que ver con una protesta justa o con un reclamo justo que tiene la fuerza. ¿no? Gustavo, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Gráfica. No, un abrazo grande a todos. Un lindo día. Así, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, además presidente del Partido Justicialista Bonaerense. Eh, bueno, bien recibido, obviamente, el anuncio por parte de los intendentes. Bueno, todo este de Merlo tiene la... Yo me quejo de las densidades de policía por habitantes. Bueno, Merlo eh, está cumpliendo con los estándares internacionales y eso es algo poco feliz para quien ha visto ahí. Es una realidad compleja. Ahora, eh, bien, quiero hacer una salvedad con todo lo que estamos eh, alabando, este, este, este anuncio que ha he hecho Kicillof. Las, y esto me lo dijo un sabio compañero este peronista, hoy en prisión domiciliaria, vamos a dejarlo ahí, ninguna concesión que vos le des al poder, el poder te la va a devolver o agradecer como corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Está mal lo que hizo Kirchhoff? No. ¿Qué quiero decir? No garantiza nada si no lo haces garantizar. La policía bonaerense no se va a hacer peronista por esto y si tiene un entramado de acciones ilegales no lo va a desarmar uh -huh. en agradecimiento. ¿Qué quiero decir? Hay que garantizar el aumento salarial garantizar que sea el instituto universitario garantizar los hospitales garantizar eh, el, la, la atención de la fuerza de seguridad ahora esto no se devuelve inmediatamente con un perfecto funcionamiento de las fuerzas tenés que hacerlo garantizar uh -huh. y está bien lo que dijo kisioff eh, damos más bueno exigimos más también claro alguien cree que Y en serio pregunto que un efectivo hace la diferencia eh, cobrando horas horas extras a 40 pesos la hora o sea, es evidente que hay una caja chica de la policía bonaerense es evidente que están en todo cobrando peaje en todos los negocios ilícitos en la provincia de Buenos es retratan narcotráfico eh, negocios con las barras digo esto es algo que se sabe entonces eso no se va a desarticular Esto no quiere decir que no sea importante el aumento salarial y que haya una respuesta acorde a las circunstancias. Ahora, me también me parece que tiene que haber algún tipo de castigo por el accionar que tuvo la policía totalmente incorrecto e inconstitucional de ir primero amedrentar al gobernador a su casa y después ir a amedrentar al propio presidente de la nación. Eso no puede quedar en la nada. Yo creo y espero que haya algún tipo de recambio dentro de las fuerzas, dentro de la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires, eh, y que eso no quede en la nada. sí uh -huh. Porque se les está dando un aumento luego una protesta que para mí es totalmente legítima. Uh -huh. Así es. Eh... En las maneras, ¿sí? no en el contenido. Claro. El, el, el, a ver, que se pida un aumento salarial es legítimo. Ahora, la manera en que se llevó adelante, no. Viene también un camino hacia la sindicalización de las fuerzas de seguridad, porque eh, a través del mismo, a través de un sindicato, eh, una organización gremial, estos reclamos se canalizan y se ordenan. Bueno, pero la corte en 2017 dijo que no. Dijo que no. Bueno, es una es una discusión. Es una discusión. No va a ser inmediata, no se va a resolver inmediatamente, pero te permitiría, por ejemplo que si le dicen, bueno, está bien, los recibo, haya uno, dos, tres personas que digan, bueno, yo soy la responsabilidad autorizada y representativa uh -huh. de toda esta gente que está haciendo kilómetro atrás, que es lo que hacen los sindicatos. Bueno, aparte, este este, este caos que vimos tiene que ver con eso. Con, con, la, con la falta no interlocutores de... interlocutores válidos. Claro. Eh, moraleja, además de toda esta situación, en la Argentina, todos los trabajadores necesitan su organización gremial. No hay con qué darle. digamos El peronismo dejó una este un legado que hasta la misma policía tiene que admitir. Si no estás organizado, tenés muchos problemas. Uh -huh. El tema acá cuál es la es la que estás está organizada ¿vale? detrás de otras. Es un eh, estado agentes. dentro del estado la policía. Es una fuerza eh Porque se autofinancia, en su y, y en algún punto autogobernada. Y bueno, por eso la con, eh, decimos la concesión, eh, el otorgamiento de derechos y así hay que presentarlo y así hay que obligarlos a asumirlo. Eh, tiene que venir acompañada de un fuerte control sobre esto. Eh, estaba Sergio Berni, digamos.